El avaro en el matorral. Érase una vez un campesino pobre. Estaba a merced de su astuto jefe, el terrateniente. El terrateniente lo hacía trabajar día y noche en los campos y no le pagaba nada. <risa> ¡Tienes dinero por trabajar en el campo! ¡Nunca había oído nada tan gracioso! ¡Nadie les paga a los campesinos por hacer un trabajo básico como labrar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya te doy casa y comida! ¿No es suficiente? ¿Sabes cuánto me cuesta tu comida? ¡Venga, vamos! ¿En serio necesitas tres comidas al día? Claro que sí. Tengo un trabajo muy duro en el campo. ¡Oh, vamos! ¡Solo tienes que labrar! ¡Qué dificultad puede tener eso! Bueno, oye, tengo más cosas que hacer Hablamos en un mes y me cuentas el mismo chiste Entonces lo volveré a pensar El campesino se iba decepcionando de la casa del terrateniente Pensó en abandonar el trabajo muchas veces Pero tenía miedo de no encontrar otro Pasaron unos meses y seguía sin pagarle al pobre campesino. Entonces, un día... ¡Se acabó! Aquí no estoy contento. Ya no puedo trabajar aquí. Señor, llevo trabajando aquí tres años. ¡Merezco que me pague! No me iré hasta que me pague cada penique de mi duro trabajo. ¡Tienes razón! ¡Toma! ¡Uno, dos... ¿Qué es esto? ¿Solo tres peniques? ¿Solo? ¿Cómo que solo? ¡Son tres peniques! ¿Cuándo fue la última vez que pisaste el mundo real? ¿Qué sabrás tú? ¡Eso es una fortuna! ¿Ah, sí? Entonces vale. Si he ganado una fortuna, entonces ya no necesito trabajar para usted. ¿Qué? No pienso trabajar para nadie que no me valore. Sé que algún día mi honestidad y mi duro trabajo serán recompensados. ¡Adiós! El agricultor abandonó los campos. Sabía que tres peniques no serían suficientes, pero estaba contento de tener algún dinero para sobrevivir. Un poco más adelante el campesino oyó un ruido extraño. Venía de detrás de un árbol. Se acercó y gritó. ¿Va todo bien? Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, ¿Qué haces aquí? ¡No me puedes robar nada! ¿Robar? ¿Por qué le iba a robar? ¿Y por qué está llorando? ¿Le han hecho daño? Un hombre cruel me robó mi pote de oro Lo encontré al pie de un arco iris oh, oh, oh. ¿Al pie de un arco iris? Creí que solo era un cuento oh, que no, tenía mi oro pero ahora ha desaparecido oh, por favor no llore no puedo comparar esto con su pote de oro pero puedo dárselo quizá no sea mucho pero es todo lo que tengo oh, pero entonces ¿qué vas a hacer tú? no se preocupe por mí estaré bien creo que usted necesita más este dinero que yo ¡Sabía que eras tú! ¡Sabía que no me fallarías! ¿Eh? ¿Quién es usted? ¡Soy un enanito ángel! ¡Nos envían a la Tierra todos los años para encontrar un hombre que merezca nuestra magia! ¡Estoy impresionado con tu bondad, amigo! ¡Dime qué es lo que deseas! ¡Puedo concederte tres deseos, uno por cada penique! Oh. ¡Qué raro! ¿Me está diciendo la verdad? ¡Pide tus deseos y lo averiguarás! Um... El campesino pensó un momento. Por fin sabía qué quería. ¡Lo tengo! Primero, me gustaría tener un arco que alcance todo aquello a lo que le dispare. Segundo, un violín que haga bailar a todo el mundo cuando me oigan tocarlo. Y tercero... Que todo el mundo me conceda aquello que le pida Te concedo todos tus deseos Úsalos sabiamente El campesino nunca había estado tan contento Caminaba alegre pensando en todo lo que podía hacer Justo entonces se encontró con un hombre que lanzaba piedras a un árbol Hola, señor ¿Por qué le está lanzando piedras a ese pobre árbol? No estoy lanzando piedras al árbol, tonto Estoy intentando coger esa flor Es una flor preciosa Solo florece una vez cada cuatro años Aquella flor, la de la rama más alta de ese árbol Es una flor única en el mundo Es valiosísima Mucha gente ha intentado conseguirla Pero nadie ha podido ¿Ah? ¿Puedo intentarlo? <risa> ya veo el arco y la flecha. ¿Crees que eres el único arquero que ha probado su suerte? Nadie puede apuntar tan alto. El campesino cogió una flecha y apuntó a la raíz de la flor que florecía en la rama más alta. Y sin pensarlo dos veces, disparó a la rama. La flecha subía cada vez más alto como si se moviera sola. Y con un movimiento rápido... La flor cayó en manos del campesino Eso es imposible ¿Cómo lo has hecho? Bueno, sinceramente, una especie de duende... Oh, me da igual, da lo mismo, dame esa flor Pero, ¿la he conseguido yo? ¿Por qué debería dársela a usted? Es injusto, la vi yo primero y te lo conté a ti Tiene razón, de acuerdo, le daré la flor Pero tendrá que darme a cambio una recompensa Al fin y al cabo, yo he hecho el trabajo El campesino era un hombre honesto Pero el hombre que tenía delante era un auténtico avaro Todo el mundo en la ciudad sabía que el avaro era un joven astuto Conseguía que le hicieran el trabajo sin pagarles Nadie se fiaba de él El inocente campesino no era consciente de la astuta naturaleza del avaro. Tienes razón, amigo mío. Te pagaré 500 monedas de oro por esa preciosa flor. ¿Estás de acuerdo? No, totalmente. ¡Oiga! ¡Espere! ¿A dónde va? ¡Me debe 500 monedas de oro! ¿Y qué vas a hacerme? ¡Tocar el violín! ¡Adiós! Ah, ¡Tiene razón! ¿Qué puedo hacer además de tocar mi violín? Tal como el enanito Ángel había prometido, el avaro empezó a bailar al compás de la música. Saltaba, giraba y se mecía con el viento. El campesino seguía tocando su violín. Después de un rato, el avaro resbaló y cayó en un matorral. Y aún así no podía parar de bailar. Aunque el espinoso matorral le rompía la ropa. ¡Ay! ¡Ten clemencia! ¡Por favor, para! ¡Te daré tu recompensa! ¡Ay! ¡En mi camisa! Hay dos bolsas rojas cógelas solo cogeré lo que me debe debería haberme entregado mi recompensa inmediatamente hasta pronto el avaro intentó coger su ropa pero ¿cómo podría? enseguida la noticia se extendió por todos lados el avaro ya no era un avaro era el avaro del matorral ¡Oh, yo le enseñaré! ¿Quién se ha creído que es? Al día siguiente, el avaro fue al juzgado muy enfadado. ¡Oh, ya entiendo! ¿Un hombre con un violín y un arco le robó su... poro? Sí, señoría... ¿Poro? ¿Cómo se puede robar un poro? ¡Me robó mi oro, señoría! ¡Oro! 500 monedas de oro ¡Oh! ¡Oro! Sabía que existía alguna confusión en esta demanda ¡Harvey! Solo tienes que anotar un caso ¿Qué dificultad puede tener? Entonces, un joven con un violín Le robó 500 monedas de oro ¡Traigan al hombre del violín y del arco! con gran dificultad por fin encontraron al hombre del violín y del arco y fue llevado ante el juez <coughs> ha sido acusado de haberle robado 500 monedas de oro a este hombre ¿tiene algo que decir en su defensa? sí señoría, no le he robado a nadie ese hombre me las dio como recompensa por haberle conseguido la flor de la rama más alta del árbol ¡Está mintiendo! ¡No le di ninguna recompensa! Bueno, joven, es difícil creerle. Oiga, ¿500 monedas de oro solo por darle una flor? Pero estoy diciendo la verdad. ¡No! ¡Me robó! ¡Y me empujó a un matorral! ¡Está mintiendo! Le aseguro que no Le aseguro que sí Vale, suficiente Oigan eh, Hombre del violín Se le juzga a usted El avaro del mato <coughs> Perdón Este gentil caballero Tiene argumentos sólidos Y por tanto sentenció al hombre del violín y del arco A cinco años de prisión Además deberá devolverle las 500 monedas de oro Al avaro del... Ah, perdona a este gentil hombre Entiendo, señoría ¿Podría concederme una cosa? Me gustaría tocar mi violín por última vez ¡No, señoría! ¡No puede permitírselo, por favor! ¡No! ¡Ay, oh, pero sí es un deseo inocente! ¡No, oh, qué va! ¿Y cómo puede pedirle tocar el violín dentro de la sala? Este no puede ser su último deseo Solo va a la cárcel cinco años ¡No va toda la vida! Yo lo entiendo Lo que dice tiene sentido, pero por algún motivo no puedo negarme. Me veo forzado a concederle lo que me pide. El campesino sonrió, pues sabía por qué el juez no podía negarse. Deseo que todo el mundo me conceda lo que le pida. ¡Caramba! ¿Dónde están los guardias? ¡Por favor, por favor, agarradme! Pero era demasiado tarde... Nada más empezar el campesino a tocar su violín, todos en la sala empezaron a bailar. Nadie podía resistirse, ni el avaro, ni los guardias. Incluso se les unió el juez. Oh, ¿Qué? ¿Qué está pasando? Oh. ¡Estamos bailando, señoría! Oh, ¡Cállate, Harvey! El campesino se puso delante del avaro y dejó de tocar su violín. Cuéntales la verdad o seguirás bailando el resto de tu vida oh, oh, ¡Guardias! ¡Arréstenlo antes de que vuelva a tocar su violín! Pero el campesino fue más rápido que los guardias oh, ¡Basta! ¡Por favor! ¡Basta! ¡Lo admito! ¡Lo admito! ¡No me robaste! Yo te di las 500 monedas de oro como recompensa por conseguirme la flor ...de la rama más alta... ...del árbol. ¿Eh? ¿Es eso cierto? Ay, sí, es verdad. Bueno, entonces aclarado. El hombre del violín es inocente. El avaro ha hecho perder a la sala tiempo mintiendo. Deberá pagar una multa de 500 monedas de oro... ...al hombre del violín y del arco. Además... Debe donar toda su riqueza a los habitantes de esta ciudad Eso le enseñará a valorar la honestidad por encima de la riqueza ¡Caso cerrado! El campesino fue absuelto Recibió el dinero que merecía Pero era un hombre trabajador y decidido Compró un trozo de tierra y siguió labrando A nadie le sorprendió averiguar que el avaro debía mucho dinero a la gente Después de donar todo su dinero, al avaro del matorral no le quedaba dinero. Tuvo que trabajar para ganar un sueldo el resto de su vida. Fin.